Bueno, eh, como primera sensación es una gran desilusión eh, porque nuestros representantes radicales y entre los que se encuentra el senador, eh, no, eh, creo que no terminan honrando los principios del radicalismo. Yo no me olvido, a pesar de, de ser nueva en la afiliación pero vieja en la militación uh -huh. de muchos de los movimientos por los derechos de las personas eh, que el radicalismo ha tenido eh, un papel preponderante eh, Alfonsín y si alguien hubo en esto fue Alfonsín al cual eh, todos dicen honrar y reconocer eh, llevó adelante eh, la ley de divorcio vincular ley con la cual se enfrentó a la iglesia eh, y salió la ley. ¿Y qué pasó? ¿Hubo más divorcio? No. Se visibilizó una realidad. También Alfonsín eh, nos dio la patria potestad compartida, porque hasta ese momento eh, nuestras, nuestros hijos, nuestras hijas, eh, los únicos que tenían derechos eran los padres, y no las madres, que éramos uh -huh. las que las parimos, uh -huh. ¿no? Y con la ley del aborto o la ley de la interrupción voluntaria, porque de eso se trata, el aborto existe, va a existir y existió. Esa es la realidad. Acá hay una, es una cuestión de derecho, eh, la interrupción voluntaria del, del embarazo. Eh, podemos discutir si son 12, si son 14 semanas, pero lo que nunca vamos a, a discutir es la posibilidad de darlo. Y sobre todo tiene que ver con una cuestión de equidad para las eh, personas gestantes que no tienen la posibilidad económica de pagar un misoprostol, misoprostol que hoy en Santa Fe sale eh, 300 pesos la pastilla pero como eh, lo elabora Santa Fe eh, para su provincia en el resto del país sale arriba de 3.000 o 5.000 pesos como todo lo que está prohibido eh, Para esas mujeres que tampoco tienen la posibilidad de pagar una, un médico ginecólogo o una médica ginecóloga que les haga un aborto en su consultorio particular alrededor de mil pesos, de la cual eh, una mujer sale en buenas condiciones sépticas, eh, es para, para esas mujeres en las que luchamos eh, nosotras. Y si acá en La Pampa, como aducen nuestros o en este caso este rep nuestro representante, no hay eh, más mujeres muertas porque existe un, un grupo de mujeres que hace muchos años eh, está trabajando y socorriendo a las que quieren abortar, de eso no se entera quien no quiere enterarse, eh, por eso me, me, duele. me duele en lo político eh, pero me duele en lo humano, eh, en lo que yo creo que debiera ser eh, esta ampliación de derechos. Eh, y si quiere, eh, hoy todo está economizado, ¿no? todo pasa por números. Eh, ya lo dijo el Ministro de Salud de la Nación, eh, de 600 y pico millones, 630 millones que gastamos para atender a las mujeres que llegan en un estado de realmente de una eh, situación desesperante porque un aborto con una aguja de tejer es horrible, uh -huh. o sea, y se perfora el útero y si la mujer se desangra... Eh, teniéndolo, haciéndolo seguro en, en un lugar seguro, aquellas que lo decidan, porque acá nadie está obligando a nadie y ahí es parte de la cosa se hace en el hospital, se gastarían 230 millones, es decir yo lo veo desde varias aristas en el caso, en lo personal y en el, y en el grupo de mujeres radicales que apoyamos este, la, la ley, porque no son todas, y respeto las opiniones de cada una, lo que yo no puedo llegar a entender tampoco es esto de no dar derechos, pero respeto la opinión. Eh, inclusive en el encuentro que se hizo para el fin de semana del 9 de julio en Santa Fe, donde éramos más de 2.500 mujeres radicales, eh, salió la posición mayoritaria, ampliamente mayoritaria, de que nuestros representantes radicales en el Senado votaran a favor. Eh, pero bueno, eh, a veces creo que en esto, eh, y acá sí voy a dar una opinión sumamente personal y a la cual me sumo a una católica por el derecho a decidir que dijo, no les molesta la vida del embrión, les molesta que las mujeres decidamos. Eh, Juan Carlos Marino dice que se basó en una encuesta. ¿Qué dice esa encuesta si es que saben? Y si esta cuestión también no lo aleja de, entre comillas, la realidad. Yo creo que yo la encuesta, si bien este, eh, te puedo decir eh, lo que entiendo de esa encuesta que ha salido, publicado en algún lugar, uh -huh. este, en algún medio, entiendo que está mal interpretada en esa encuesta... Eh, si bien hay un 14 o 15% que dice estar totalmente a favor del aborto y un 40% que dice... Estar en contra, hay otro 35% que dice: Sí, estoy de acuerdo en determinados, en determinados casos, pero el sí estoy de acuerdo en determinados casos significa que para eso hay que tener la posibilidad. Entonces, si hacemos la lectura positiva, tenemos un 46-47% a favor de esa, de esa parte, una parte está totalmente a favor y otra parte de acuerdo al caso. Pero. Eh, me parece que no están leyendo eh, no, no le están leyendo correctamente uh -huh. eh, y ahí es donde eh, no sé si es mal asesoramiento o si hay alguna otra cuestión que eh, tenga que ver con presiones que también entiendo que uh -huh. los, todos los legisladores y legisladoras tienen presiones de grupos de poder entre esos grupos de poder vamos a hablar eh, de las iglesias, de los laboratorios o sea Puede existir, no digo que este sea el caso, obviamente, pero sí sabemos que pueden existir. Y con ese, eh, el derecho de las mujeres no, no lo podemos permitir nosotras, nosotras mujeres o personas gestantes, no podemos pensar en que voten por una encuesta, porque los derechos no se consultan, los derechos se ejercen, y esa es la realidad.